algo más de una semana, numerosos científicos soviéticos estudian las huellas de un extraño fenómeno ocurrido en la ciudad de Varones. Según diversos testigos, un objeto volador no identificado se posó en un parque de la ciudad. Los testigos de este aterrizaje fueron varios niños. grupo <risa> Slava Martino, piloto de aviación, ciudadano de varones dirige junto a un grupo de especialistas en ovnis las investigaciones sobre los extraños sucesos ocurridos desde finales del mes de septiembre los castigos vieron junto a la nave una gran figura de gran estatura, que tenía tres ojos el ojo central giraba como un radar su cabeza era pequeña, se mantenía fija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 Este es uno de los lugares donde, según todos los testigos, se la nave espacial el pasado 27 de septiembre. Ni la lluvia ni los curiosos han conseguido todavía borrar todas las huellas dejadas por el platillo volante. Este es el lugar donde se quedaron en el lugar que de, de...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 Aquí está la segunda Y por esta parte aparece la tercera La 9, según los testigos, tenía forma de melón alargado Medía unos 15 metros de largo y 4 metros de ancho в высоту по предварительным оценкам от 7 м до Вот, этого дерева, берёзы. Вот на этой берёзе сидел один из мальчишек, наблюдавший это. высота объекта была около 7 м высотой. значит, мы провели э расчёт. hemos efectuado algunos cálculos. basados en las huellas y hemos llegado a la conclusión de que el aparato debía pesar unas 11 toneladas el equipo de investigación de varones reunió a todos los niños que dijeron haber visto a los extraterrestres para que dibujaran y relataran por separado sus impresiones Valodia Starsev, de 12 años pudo observar a las extrañas criaturas desde una distancia de 5 metros No, ni Cuando ellos salieron de la nave yo me quedé inmóvil, como paralizado. Estábamos todos medio asustados. Dos de las seres salieron de la nave y observaron el lugar. Después de cinco minutos se fueron. Cuando desaparecieron, me mareé. La cabeza me dolía y me daba vueltas. La forma de la nave y la descripción morfológica de los visitantes han quedado reflejadas sin contradicciones en los dibujos de los niños testigos. Todos ellos coinciden también en que en el exterior del platillo se podía observar claramente un signo. Un signo idéntico al que aparece en un ovni fotografiado en 1967 en la localidad madrileña de San José de Valdera. Nada se ha vuelto a saber, sin embargo, del niño que desapareció y volvió a aparecer después de ser disparado por uno de los seres que salieron del platillo. Técnicos del departamento de interior local han realizado mediciones de radioactividad en el lugar del aterrizaje de la nave. Las radiaciones recogidas superan en el doble a las emitidas en cualquier otra zona del parque. Todo el equipo de la Cátedra de Física Nuclear de la Universidad de Varones se encuentra también ocupado en el estudio de las muestras recogidas en el punto del aterrizaje. Hasta el próximo lunes no se conocerán datos definitivos, aunque los científicos aseguraron a la televisión española que la roca analizada en los primeros días y que supuestamente no era de origen terrestre tiene una composición mineralógica absolutamente conocida. Las especulaciones se han disparado sobre la elección de esta ciudad como objetivo de los presuntos viajeros de otras galaxias. Los más osados creen que su interés se centra en la fábrica de aviones Liushin, radicada aquí. En cualquier caso, la prensa soviética batió el récord de agilidad al informar con sólo cinco días de retraso sobre unos hechos que en épocas de la pre preperestroika habrían sido quizá ocultados. Hasta el programa Bremia, el principal informativo de la televisión central, dedicó un reportaje a los marcianos de varones. Los críticos más escépticos han encontrado también una explicación al fenómeno. Cuando la penuria económica impide ver una salida en la tierra a los problemas cotidianos, muchos prefieren recurrir al cielo en busca de un futuro mejor. Esta semana la hemeroteca nos reserva una sorpresa, una efeméride, y les voy a contar una cosa, es que recuerdo perfectamente el momento, yo tenía 16 años, cuando recorté lo que van a ver aquí, 1989, mes de octubre, y llegan informaciones a todas las cabeceras españolas y mundiales de un hecho insólito ocurrido en la Unión Soviética, eh, en fin, es tan increíble esta historia, tan bonita, al final se supo poco... que me gustaría leerles lo que decía por ejemplo el diario ABC en... directamente copiando el teletipo de las agencias de noticias soviética TASS la oficial y la más prestigiosa de, por aquel entonces, el otro lado del telón de acero Escuchen y lean Científicos soviéticos, diario ABC, confirman el aterrizaje en la Unión Soviética de un ovni tripulado por gigantes Y decía, científicos soviéticos han confirmado el aterrizaje de una nave espacial no identificada en un parque de la ciudad de bolones Informa la agencia tas El aparato iba al parecer tripulado por tres seres gigantescos, pero con pequeñas cabezas. En el lugar donde se instaló la nave, se han hallado dos piedras cuya composición se desconoce en la tierra. El impacto es brutal. Se entrevista a los niños, las imágenes dan la vuelta al mundo. Es verdad que hay una gran huella. Esos muchachos cuentan algo increíble. En una ciudad... ...olvidada, industrial, a unos 500 kilómetros al sur de Moscú... ...algo ha ocurrido, una especie de globo de luz... ...se ha posado en ese terreno... ...se han acercado los niños de la escuela secundaria número 7... ...y repentinamente han visto unos seres gigantescos... ...hablan incluso de un artilugio o algo parecido a un robot... ...y además, por si faltaban pocos elementos... ...en esta noticia que da la vuelta al mundo... ...uno de los niños desaparece delante de los ojos de sus amigos... ...y vuelve a aparecer cuando aquel fenómeno surge hacia los cielos... A partir de aquí, un montón de cosas dignas de una película de ciencia ficción. Por ejemplo, tenemos fotografías y dibujos de aquellos niños, hace 20 años. Fotografías y dibujos que hacen esos niños, los cuales estaban muy Ahí asustados. Incluso decían que de esos seres tan altos, tan extraños que habían visto, salían extrañas luminarias del centro. de un cinturón muy espectacular que llevaban con esos monos plateados con los que iban vestidos y no solamente eso sino que la ciencia también investiga en las huellas que ha dejado esa supuesta nave extraterrestre el laboratorio de geofísica de Borónez llega hasta allí y comprueba que hay una gran huella romboidal al parecer el objeto tenía forma de rombo había dejado por el peso 4 centímetros hacia abajo la tierra como si estuviera apisionada y también Una cosa que luego desaparecería. Dos piedras, dos extrañas piedras que en un principio dicen que no están hechas con materiales terrestres. Dos piedras de un color azul muy intenso. Bueno, y esas piedras, como van a ver, eh, se convierten en días sucesivos eh, en motivo de noticia. Niegan que los supuestos extraterrestres, esto es increíble, Diario ABC, pero lo reprodujeron todos. Dejaran piedras misteriosas en Borónez. Los científicos... ...insisten en la presencia real del OVNI, nunca había ocurrido... ...estábamos en plena perestroika y empezaban a surgir noticias distintas... ...de ese otro lado del bloque soviético, pero esto era demasiado... ...al mismo tiempo diferentes periodistas hablaban de sucesos... ...en la comarca de los Urales, en la zona de Perm... ...¿qué pasa con estos muchachos, con estos niños? Bueno, ni las piedras ni los niños volvieron a aparecer jamás... ...se esfumaron como tragados por el tiempo... Todas las investigaciones posteriores en aquel frío parque y sombrío de Borónez no condujeron a nada. Solo los científicos que declararon siguieron manteniéndose en sus trece. Un objeto volante identificado, una serie de figuras gigantescas y sobre todo unos niños que nos contaron que hasta 10, 12 años después soñaban constantemente con el incidente y tenían auténticas pesadillas. Ocurrió hace 20 años.